Este audio está hospedado en iVox.com y es propiedad de su autor. iVox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcast en español. Encuentro con nueve cuerpos voladores que se denominaron latillos volantes, se han sucedido todo un ingente número de acontecimientos. Informes, aclaraciones oficiales, estudios diversos, engaños, sensacionalismo y manipulación junto a la creciente gestación de un mito que podría considerarse ...como de los más característicos de nuestro siglo XX. Del mito y de 40 años de ufología hablaremos hoy en nuestro programa. Si entran con nosotros les intentaremos desvelar muchos conceptos oscuros. años desde que se tuvieron las primeras noticias acerca de platillos volantes. Desde entonces, ya lo decíamos al principio, ha llovido mucho, se han llenado miles de páginas hablando del fenómeno y hasta ahora pocas conclusiones se han sacado. ¿Por qué? Es que, como muchos afirman, no existe nada de cierto en esas luces y en esos extraños objetos que se han visto miles de veces. ¿O quizás sea que interesa a alguno ocultar la información? ¿No será que la ciencia terrestre está todavía en mantillas para entender un fenómeno que nos pilla a años luz de nuestra tecnología y comprensión? Aún no tenemos muchas respuestas a tantos interrogantes, pero esta noche por lo menos vamos a intentar acercarnos a ellos. Para ello nos vamos hasta Radiocadena Española en Santander y allí en compañía de algunos de los miembros del CIOVE intentaremos averiguarlas. Eh, puesto que se encuentra en estos mo precisos momentos Dando una conferencia Invitado eh, por nuestros amigos Y también oyentes de Palma de Mallorca En el Casino de Palma de Mallorca Dentro del espacio Casino Fantástico Al que también tuvimos la oportunidad La excelente ocasión de ser invitados hace unos meses Como ya hemos comentado Tenemos a unos eh, Viejos amigos, a unos viejos conocidos En Santander, en Radio Cadena de Santander Con nosotros Buenas noches Julio Arcas Hola, buenas noches, Enrique. Bueno, te quería decir que Jesús Pérez Castaños está ya por fin con nosotros. Me alegro mucho porque siempre es una introducción importante tener otro compañero que lleva tantos años detrás del tema OVNI. Eh, Julio Arcas Gilardi, eh, fundador del CIOVE, del Centro de Investigaciones sobre Objetos Volantes No Identificados, es coeditor de la revista especializada en que acaba de salir, conferenciante y coautor de la gran enciclopedia gráfica de los temas ocultos. Jesús Alberto Pérez Castaños, buenas noches Jesús, es licenciado en Historia, artista plástico, redactor de la publicación Vimana y ponente en diversos simposios especializados. Y Pedro Martínez Pérez, eh, buenas noches Pedro. Sí, buenas noches. Eh, es nuestro tercer invitado, es también miembro de CIOVE, redactor de la revista Magonia, conferenciante y autor de diversos trabajos sobre aspectos sociales del fenómeno OVNI. Con ellos vamos a tener la excepcional ocasión de profundizar en lo que podemos sacar como conclusión de lo que han sido 40 años de historia de, y de investigación del fenómeno OVNI. Y decíamos que acaban de publicar una interesante revista, la única que hay en este momento en el mercado, especializada en el fenómeno OVNI, titulada Cuadernos y Ufología. Y el número uno está precisamente dedicado de una forma casi monográfica al tema de las abducciones, de los secuestros mmm, en el interior de los OVNIs. ...es de este y de otros temas que vamos a hablar con ellos esta noche. Hace la publicación de la revista Santander y el CIOVE están una vez más de actualidad... ...después de 20 años de existencia que lleva este centro... ...porque acaban de celebrar un importante coloquio... ...titulado precisamente 40 años de ufología... ...un coloquio que ha durado varias jornadas y al que ha acudido también... Eh, nuestro amigo el doctor Fernando Jiménez de Loso, que estuvo aquí la semana pasada, al que acudió precisamente a, pre a presentar esta revista. ¿Qué tal qué tal ha ido ese coloquio y esa serie de actos que habéis tenido ahí, Julio? Uh, Enrique me acabo de quedar absolutamente inalvis no te he oído la pregunta bueno eh, agradeceremos a nuestros compañeros de, de radio cadena que, que intenten solucionar este este problema les agradecemos de entrada que estén ahí esta noche con, con nosotros ayudándonos en la realización de espacio en blanco te preguntaba que cómo cómo ha sido el desarrollo de, de estas jornadas que habéis dedicado a 40 años de ovnis en santander Las jornadas eh, suma insólita, que con este con este término habían sido preparadas, eh, pienso que han tenido una aceptación por parte de los interesados de, de esta zona, de esta región de, de Cantabria, y eh, aparte de esto, eh, los invitados también han sido, creo, adecuados para el tema. Ha habido un, un intento de seguir... Eh, el, la cuestión de la ufología desde sus inicios hasta la actualidad y por otra parte discutir un poco eh, los aspectos, eh, digamos, escépticos, negativos, etcétera que tiene relación con este tema, ¿no? Efectivamente, para hablar de estos aspectos escépticos... ...ha estado en Santander Felizares de Velas... ...que es conocido como el gran escéptico... ...en torno al tema OVNI... ...él junto con su grupo de Bilbao y de San Sebastián... ...a los que esperamos poder contar con, con su presencia... ...en una próxima ocasión dentro de Espacio en Blanco... Eh, ...pero ahora sí si te parece, si os parece... ...Julio, Jesús y Pedro... ...vamos a intentar eh, profundizar... ...en qué podemos sacar como conclusión... ...después de 40 años del fenómeno OVNI... ...hemos recordado antes que justamente este año se han cumplido 40 años de la asistencia oficial de los platillos volantes y eh, después de estos 40 años ¿qué es lo que lo que tenemos vamos a tratar de ir un poco por partes eh, realmente existen pruebas suficientes de que existe eh, de que existen los ovnis y eh... Enrique. Sí, eh, soy José Alberto Pérez Castaños. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Eh, no existen pruebas taxativas de la existencia de la, de la presencia del fenómeno OVNI entre nosotros. Si sí existen pruebas de su manifestación, lo cierto es que después de 40 años sabemos mucho, muchísimo, a pesar de que existan escépticos y existan estudioses estudiosos que después de ...haber pasado mucho tiempo investigando este fenómeno... Eh, ...cambien de chaqueta y se consideren absolutamente críticos sobre el tema... ...se sabe muchísimo, ahora mismo en precisamente en el primer número de cuadernos de ufología... Eh, ...que está dedicado exclusivamente a los temas de abducción... ...en la cual hay precisamente un artículo interesantísimo que tú mismo has redactado... ...se recoge la parte más... Eh, ...magnífica, quizás más magnética del tema de los ovnis... ...los secuestros por parte del fenómeno ovni... ...de las abducciones de seres, de humanos... ...y de la introducción de esto a pesar de su oposición en los platillos volantes... ...y sí. es un tema que ahora, 40 años después de haber visto Kenneth Arnold... ...sobre el monte Rainer, varios platillos volantes... ...es algo que nos apasiona, porque nos introduce de lleno en un contexto... ...entre lo psicológico y la ciencia ficción... No estamos jugando con algo que se nos escapa de entre los dedos, algo realmente complejo y peligroso y que en este número de cuadernos de ufología da esta sensación ¿no? de algo inaprensible y algo que nos puede llevar hacia las hacia las puertas, hacia la percepción de algo que está fuera de nuestro control. Creo que de esto podría continuar hablando quizás Pedro, por ejemplo Bien, eh, del tema de las abducciones y de otra serie de temas vamos a, a hablar esta noche Pero lo que vamos a hacer previamente es dar un repaso a las evidencias más notables que hay con respecto a este fenómeno El mensaje de los tiempos, mensaje primero, tiene como fundamento básico participar a la humanidad el nacimiento del Mesías en el curso del año 1987 ese y otros alucinantes mensajes se recogen en el mensaje de los tiempos una obra que nos servirá como base para nuestro concurso de invierno. Tenemos 25 ejemplares de este libro esperándoles. Los sortearemos entre todas las cartas que recibamos en nuestra dirección. Espacio en Blanco, calle Huerta 73, Madrid 28014. Radio Cadena Española. En ellas les pedimos tan solo que nos comuniquen sus preferencias respecto de nuestro programa. Las secciones que más o menos les gustan. <risa> ella en una carta y el día 9 de enero podrá ser uno de nuestros ganadores. Tenemos 25 ejemplares del mensaje de los tiempos esperándoles. Dense prisa con sus cartas. ...Radio Cadena Española. Durante 40 años... ...millones de personas en todo el mundo... ...según demuestran las estadísticas... ...han estado observando fenómenos insólitos... ...en el cielo... ...fenómenos que en ocasiones aterrizan... ...y de los cuales salen unas extrañas criaturas... ...de apariencia humanoide... ...pero de estos 40 años... ...y de estos millones de observaciones... Eh, ...decenas de miles de ellas estudiadas por los investigadores conclusiones se pueden sacar concretamente qué evidencias hay de que eso es algo más que una visión que un mito de los muchos que que ha habido a lo largo de toda la historia del ser humano bien creo que la la evidencia es eh, solamente afirmable en cuanto a que un, un fenómeno se está produciendo en cuanto a qué clase de fenómeno es eh, ahí es donde entran realmente los problemas para analizar el tema el, ...el fenómeno de las abducciones además tiene eh, como problema principal... ...de las abducciones de todas formas, perdona Pedro, eh, sí. vamos a hablar un poco más tarde... ...yo quería más bien que antes nos centráramos en ver si realmente existe alguna prueba... ...de que los ovnis están ahí y de la, que la gente está viendo algo de lo que nosotros podríamos llamar real... ...bueno las pruebas, las pruebas son los testimonios recogidos eh, por todas partes del mundo... Estos testimonios eh, no solamente coinciden en, en dar fe de una serie de fenómenos de parecidas eh, connotaciones, sino que, aparte de este, de este dato, eh, en realidad eh, el trabajo fundamental es eh, con los testigos. Una evidencia clara, como algunos pretenden, no podemos tener, sí de que se está produciendo un fenómeno, pero no eh, respecto a su naturaleza, es decir... El, el fenómeno en cuanto a su origen no es absolutamente desconocido. Sí sabemos que algo está ocurriendo, son multitudes de, te de testigos, hay incluso alguna prueba fotográfica bastante interesante, aunque no es concluyente, pero bueno, el, el, el camino para la investigación siempre va a ser pues el, el estudio de campo sobre el terreno y sobre todo el, el aprovechar todo el material que los testigos eh, nos puedan ir fa eh, facilitando. Eh, ...asimismo dejar puertas abiertas y, y tratar de que todos ellos... pues ...por medio de grupos especializados o de publicaciones eh, como Cuadernos de Ufología... pues ...tengan oportunidad para, para expresarse y para darnos a conocer a todos... Eh, ...esta serie de fenómenos que ocurren. Estáis precisamente poniendo el énfasis en los testigos... ...se trata de, de millones eh, de testimonios humanos de que se ha visto algo... ...pero además de ese testimonio humano... ¿Existe alguna prueba física concreta? ¿Existe algún fragmento de ovni? ¿Existen evidencias concretas de que han aterrizado, de que los ocupantes han salido de ellos? Bueno, evidencias concretas eh, depende de lo que se denomine una, una evidencia, una evidencia específica. Por ejemplo, una evidencia es de que existió Napoleón, además el testimonio histórico, pues tenemos restos concretos, tenemos cartas tenemos eh, ropas y objetos que le pertenecieron, etcétera, etcétera. Lo mismo podemos decir con respecto a los etruscos o los cenicios, que tan lejos nos pillan, ¿no? ¿Existe alguna evidencia de este tipo con respecto a los ovnis? Bien, tú sabes, porque ha seguido el tema desde hace por lo menos tantos años como nosotros. Sí, pero nuestros a lo... oyentes no lo saben. Sí, bien. Eh, en todo el mundo se han producido diversos tipos de incidentes. Incidentes que son eh, avistamientos de objetos en vuelo, o eh, luces eh, nocturnas, como los denominaba el difunto Allen Hynek y eh, lo que él luego calificó como encuentros cercanos habitualmente en este tipo de fenómenos, eh, de incidentes, de encuentros cercanos eh, los testigos suelen observar un objeto aterrizado eh, en el suelo y en algunas ocasiones parece que, que tienen eh, eh, a su alcance o al alcance por lo menos de la vista Eh, ...seres eh, de un origen incierto, por lo menos de una apariencia humanoide... ...pero que no tienen nada que ver con lo que podría ser un ser humano. Eh, en algunas otras ocasiones los testigos también hablan de que estos objetos... ...han producido eh, quemaduras en el terreno, eh, zonas de elevadísima temperatura... ...que han eh, quemado eh, determinados lugares... ...y que luego a la hora de hacer la encuesta o la investigación de campo... ...se ha podido recoger estas pruebas... ...evidentemente esto, eh, si lo podíamos denominar la evidencia física del fenómeno... Eh, ...afirmaríamos que existe una evidencia... ...pero eh, hay otros muchos investigadores del tema... ...que tienen desde mi punto de vista bastante que decir en torno a esto que dirían que hay una serie de fenómenos concomitantes que podrían explicar este tipo de hechos, como por ejemplo, fenómenos de carácter físico atmosférico, tipo rayos en bola que en determinadas condiciones podrían producir la fusión, etcétera, del suelo y de la zona donde eh, se producen estos hechos. Bien, esto eh, quiere decir, quiere decir en resumen que eh, se han reunido Evidencias, pero no evidencias absolutas de la existencia física del fenómeno Existen fotografías, existen casos de ecos en radar Existen casos en los que se ha podido recoger este tipo de evidencia física Existen casos en los que parece que el objeto produjo huellas Pero a nivel científico, lo que es pura ciencia, no se puede hablar de evidencias. Amigos, el CEO de Santander, eh, cuando se habla de OVNIs, no nos engañemos, hay ya un estereotipo fijado en la mente de la inmensa mayoría del público de que los OVNIs, de ser algo, son naves extraterrestres. Eh, así que, considerando esa, esa hipótesis, que no es una hipótesis, sino una realidad para la mayoría de la gente que cree en los OVNIs, eh, ¿realmente hay alguna, alguna evidencia de que esto podría ser así? Por ejemplo, si fuéramos visitados por naves extraterrestres, Se supone teóricamente que éstas deberían haber sido captadas pues, por los radares, observadas por los astrónomos, vistas por los pilotos. ¿Hay algo de esto? Eh, en esto en este momento de la investigación del fenómeno OVNI, eh, los investigadores que llevamos bastante tiempo alrededor de este tema, hemos, eh, hemos aprendido una sola cosa, el no caer en la tentación de identificar de una manera frívola el origen del fenómeno. Es tan complejo, tan variable, y al mismo tiempo intervienen tal cantidad de parámetros que el decir que provienen del espacio exterior, que son visitantes del espacio, que son nuestros tatarabuelos que vendrán a visitarnos, que son seres adimensionales, etcétera, etcétera, que es lo menos importante. Ahora mismo es una pregunta malsana, es una pregunta enferma. Lo que no podemos hacer es preguntarnos, a pesar de tener la... la Exacta evidencia de que el fenómeno nos visita durante 40 años. No podemos preguntarnos cuál es el origen porque el fenómeno se manifiesta de una manera realmente temerosa para nosotros. Su presentación ante nosotros altera nuestra realidad. Y es poco aconsejable a la gente bien intencionada que quiere ver ovnis el que los observe, porque alterará su vida y además porque no es una experiencia grata. En realidad es un fenómeno que altera en todas las con, eh, constantes vitales de lo que está considerado nuestra vida, nuestro orden social establecido. Es un fenómeno que escapa a nuestra comprensión, que es realmente complejo, pero que está ahí. Puedo asegurarles a ustedes, queridísimos oyentes, de que el fenómeno existe y que las pruebas evidenciales, pruebas palpables, la tiene el gobierno de España, la tiene el gobierno de los Estados Unidos, la tiene el gobierno de la Unión Soviética y de los más importantes países. Ellos saben que existen y pueden estar absolutamente seguras de que estamos absolutamente indefensos ante la presentación de ellos. Quizás lo más terrible. ...terrorífico o lo que más puede impresionarnos... ...y lo hemos citado anteriormente son los casos de abducción... ...donde somos secuestrados como si fuéramos especímenes, ganado... ...pequeños microbios e introducidos en supuestos platillos volantes... ...para ser sometidos a todo tipo de pruebas... ...precisamente en este cuaderno de ufología que hemos citado... ...se recoge una buena muestra de esta cantidad de casos... ...que bueno, en alguno de los momentos si no horrorizaría al más templado, si por lo menos le haría inquietarse lo suficiente como para pensar que los problemas económicos o los gravísimos problemas que hoy nos atañen no es nada más que una pequeña paja en medio de un pajar inmenso. Eh, aprovechamos la ocasión para saludar a todos los oyentes que se están incorporando en estos momentos a Radio Cadena Española como tenemos conciencia a través de las llamadas que estamos recibiendo en estos últimos minutos después de haber terminado la, la emisión de la película en televisión. Y les pedimos que disculpen Que no incorporemos sus llamadas al programa Porque lo que preferimos esta noche También teniendo en cuenta que la mitad del equipo Está fuera de Madrid Es eh, hablar con nuestros invitados Que recordamos a los oyentes que se acaban de incorporar Son Julio Arcas, Jesús Pérez Castaños Y Pedro Martínez Del CIOVE de Santander Que acaban de sacar una nueva y excelente Publicación especializada dedicada al fenómeno OVNI Que se llama Cuadernos y Ufología Bien, eh, me comentabais ...que, bueno, es una pregunta malsana el preguntar si realmente son naves extraterrestres los OVNIs... ...pero no hay duda de que es la pregunta que está en el aire, no últimamente, sino hace ya 40 años... ...o sea, desde que aparecieron ya empezaba, empezó a plantearse la posibilidad de que estuviéramos siendo visitados por naves del espacio exterior. A fin de cuentas, ¿existe alguna prueba de que es algo físico lo que se mueve en nuestros cielos?... Si han captado por, por los radares Han sido observadas por astrónomos Repite, Repito las preguntas que se hicieron antes Sí, bueno Sobre si sí hay algo físico el, el fenómeno es lo suficientemente amplio Como para que puede abar, pueda abarcar eh, Una serie de experiencias eh, Del túo inusuales, me explico eh, En una serie de circunstancias El fenómeno ha aparecido Como algo perfectamente físico Incluso, como comentaba antes Julio Eh, ha llegado a dejar incluso marcas sobre terreno, quemaduras, etcétera. También ha sido registrado por, por el radar de diversas torres de control, radars militares, etcétera. <coughs> y esto sin duda eh, lo puede producir solamente un, un cuerpo o un, un, un ente físico de alguna manera. En bueno, un ente, un ente físico, pero por ejemplo habría fenómenos en la física normal, como podrían ser efectos de plasma, que es un, es un ángulo de la física sí. poco conocido, o ciertos fenómenos atmosféricos, eh, según hemos leído, sí, pero que pueden producir también estas impresiones en el radar, ¿no? Aquí la única pega que hay es que el, el fenómeno tiene un comportamiento inteligente. Vamos ver, una bola de plasma eh, no tiene un comportamiento que podamos eh, definir de esta manera, sino que tiene un comportamiento aleatorio y muchas veces predecible. Eh, no así ocurre con el fenómeno. Es decir, el, el fenómeno OVNIS se comporta eh, de manera eh, que da la impresión de que hay una inteligencia atrás de él. Y otra pregunta, y eh, ¿por qué eh, solamente se viene, se viene hablando de OVNIS durante estos últimos 40 años? ¿A raíz de qué viene este ...este interés del fenómeno por nuestra parte o este interés nuestro hacia el fenómeno... ...que solamente nos hemos fijado en él después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la, la realidad en cuanto a cuáles son las razones es compleja, difícil... ...porque pueden existir eh, muy diversas eh, implicaciones en ella, en esta pregunta, ¿no? Eh, últimamente se tiende a pensar, por lo menos en algunos círculos de especializados en este tema que eh, existen relaciones de causa efecto entre determinadas circunstancias de origen histórico o social y la aparición de tendencias o de líneas de pensamiento, de inquietudes dentro de nuestros grupos sociales, de nuestro de nuestro planeta, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial se produce una auténtica eh, tra un trastocamiento absoluto ...de los valores y de la geopolítica eh, a nivel mundial. Esto, que duda cabe, influye en determinados eh, esquemas de pensamiento... ...y eh, aparecen nuevos mitos. Eh, dentro de estos mitos podríamos decir que existiría o que existe el fenómeno de los no identificados. El mito es algo esencial para la supervivencia del ser humano. Yo pienso que no hay ni una sola cultura, desde las más antiguas que se conocen, que no tenga o se haya sustentado su conocimiento, su estructura mental en determinados mitos. El fenómeno ovni puede aparecer precisamente en 1947 porque hay una elevación de las cotas tecnológicas eh, hay que tener en cuenta que entonces se produce el nacimiento de la era del átomo, de la energía nuclear después de las explosiones terribles de las dos primeras bombas atómicas hay un nuevo concepto, una búsqueda de valores diferentes eh, los viejos valores eh, tradicionales habían sido rotos Entonces quizás la sociedad se vuelve en otras direcciones y mira hacia arriba, mira quizás hacia el espacio, tratando de buscar respuestas a algo que es totalmente insoluble, como los enigmas propios del conocimiento humano. Esta podría ser una posible explicación. Otra, quizás más normal y más, más pedestre, es que si el fenómeno de los no identificados es algo material, concreto y tecnológico, quizás es que esa tecnología de la que procede se manifestó entonces porque llegó en ese momento a nuestro ámbito y no eh, anteriormente. Esa podía ser otra posible línea, como hay otras muchísimas eh, que también podrían explicar esa aparición Eh, ...en 1947, aunque bien es verdad que si uno explora los datos eh, que han, han sido acumulados en torno a este tema, que son muchísimos... ...se da uno cuenta de que el fenómeno no nace en 1947, ahí hemos tomado hemos hecho nosotros una referencia un tanto artificial... O sea, que hay apariciones de ovnis anteriores a 1947. Que duda cabe, y bien lo sabes tú. Hay, hay eh, fenómenos, eh, por lo menos constatados, a lo largo de, de, de, de la historia, en historiadores eh, tan antiguos como, por ejemplo, el historiador romano Julio Secuens, que nos habla, e inclusive hace, es curioso, una clasificación. Habla en, en, en los libros de Seneca, encontramos precisamente un comentario Eh, concreto y específico sobre los clipe y ardens, los escudos llameantes, sobre los traps, que eran eh, objetos que aparecían en el cielo que tenían forma de columna, otros que tenían forma de tonel, es decir, que ya en la época romana eh, se describen fenómenos aéreos atmosféricos que pueden, pueden ser específicamente atmosféricos, ...pero que ellos hacían una referencia en cuanto a su forma y comportamiento... ...con este tipo de, de objetos que hoy nosotros hemos calificado como ovnis. Pero Nos ¿se parecen sí. se parecen esos objetos que se describían en la antigüedad... ...con lo que hoy la gente eh, asegura ver y denomina ovnis? Evidentemente muchas de las características sí las tienen. Hay otras que quizás sean propias de nuestro siglo 20 Por ejemplo, el fenómeno de las abducciones... ...que nosotros hemos tratado en este primer número de cuadernos de ufología... Es un fenómeno eh, constatado mmm, a partir de, de los años 50 con gran profusión. Anteriormente, por ejemplo, en el siglo XIX, creo que no se ha podido todavía encontrar ningún dato que nos hable de este tipo de fenómenos de abducción. Luego hay características del propio, de la propia ufología que son de nuestro siglo XX, como hay otras que han sido constatadas a lo largo de la historia. Eh, yo recuerdo, sin ir más lejos, en el siglo 19 se produce la famosa oleada en el medio oeste americano de 1896, en las que un montón de granjeros apareció en la prensa, etcétera sobrevolaba diversas ciudades y pueblos, etcétera eh, lo, lo que se denominaba en aquella época el airship, la nave aérea, que tenía un enorme foco que iba iluminando eh, la noche, etc. ¿no? Entonces, esta oleada, que quizás sea una de las más eh, estudiadas, en el siglo XIX, eh, pues es quizás el preludio de otros muchos fenómenos de idénticas características que se producen en el 20 Bueno, a propósito de las abducciones, el folclore centroeuropeo es absolutamente riquísimo eh, con respecto a las abducciones de seres humanos por parte de, de una cuantificación de pueblos extraños, hadas, elfos, íncubos, sucubos... Y, bueno, toda la tradición folclórica europea recoge la, el secuestro y la abducción de seres humanos, de niños sobre todos. En, y, ...y llevados a otras tierras... ...bueno, esto es algo tan común a la memoria de la humanidad... ...que uno, desde los indios algonquinos del Canadá... ...hasta prácticamente los kirigueses que habitan en Siberia... ...en la Siberia Oriental... ...recogen testimonio de este tipo, ¿no?... ...y bueno, siempre ha sido un tópico hablar del enigma de Kaspar Hauser... ...pero podría ser un símbolo precisamente de que las abducciones... ...esta especie de predilección que tienen estas estas entidades ajenas a nuestro entorno real por eh, por secuestrarnos y hacer algún tipo de experiencia con nosotros, de todo tipo. Y en concreto hemos empezado a introducirnos ya en las abducciones, en esas extrañas experiencias de gente que está absolutamente convencida de haber sido conducida al interior de un ovni, con nuestros invitados esta noche, Jesús Pérez Castaños, Julio Arcas Gilardi y Pedro Martínez Pérez del Fiode de Santander. Eh, estabais hablando, aunque estábamos comentando genéricamente lo que había, lo que podía haber de cierto detrás del fenómeno OVNI, estáis eh, incidiendo en un tema que es, sin lugar a dudas, uno de los que más interés ha despertado en los últimos años en torno al fenómeno OVNI, que son las abducciones, o por decirlo, en otras palabras, más inteligibles, los secuestros. Es precisamente a este tema al que eh, está dedicado la parte fundamental del número uno de la revista Cuaderno de Cuadernos de Ufología que acabáis de, de sacar en Santander. Bueno, eh, ¿podríais, por favor, eh, describir en qué consisten estas experiencias y qué fiabilidad tienen? Bueno, eh, quizás tomando, tomando un tanto tus palabras, podríamos decir que... Eh, bueno, las... mis palabras en cuanto al artículo que ya habéis mencionado, mío en en cuanto red. al artículo que introduce el informe que hemos dedicado al tema de las abducciones en este número uno de Cuadernos de Ufología. Eh, las abducciones eh, sintéticamente serían aquellos eh, tipos de incidentes que tienen en relación con el fenómeno ovni en los que el testigo eh, se ve eh, por voluntad propia o en contra de su voluntad arrastrado o inducido a entrar en un objeto eh, que tiene o le da la impresión de ser una nave y eh, es sometido en el interior a una serie de manipulaciones, eh, reconocimientos ...o otro tipo de, de fenómenos. Eh, luego, eh, con posterioridad, el testigo es dejado eh, habitualmente en el lugar... ...donde había sido recogido y eh, una parte de su historia desaparece de su memoria... ...sólo eh, recuerda determinados datos que sirven quizás como de inicio... ...o de hilo conductor a toda la historia. Eh, los investigadores, eh, utilizando la técnica de la regresión hipnótica son los que con posterioridad parece que recuperan esta serie de recuerdos que han quedado olvidados y es una historia bastante extraña no una historia tan extraña que, que hizo declarar en 1978 a un ufólogo a un investigador del fenómeno ovni bastante escéptico hasta ese momento Richard Hall y eh, lo siguiente o cientos de personas de todo el mundo están sufriendo de alucinaciones o ilusiones muy similares y en ese caso el origen de esa patología tan extendida, ¿necesita ser estudiado urgentemente o está ocurriendo algo extraordinario y con amplias implicaciones para la humanidad? ¿Qué está ocurriendo realmente, en vuestra opinión? ¿Se pueden tomar en serio estas historias que suenan más bien a ciencia ficción? Bien, pienso que eh, al abordar el tema de las abducciones hay que hacerlo con, con una eh, prevención eh, aún mayor ...que la que se pueden emplear para, para estudiar el, el fenómeno OVNI en general, ¿no? El tema de las abducciones, eh, tú sabes que una constante es que la mente del testigo se ve manipulada. Eh, desde este momento, todo lo que el testigo nos pueda decir tiene que ponerse en entredicho... ...puesto que si eh, se ha ejercido una manipulación para hacerle olvidar parte del relato... Eh, ...lo que no podemos saber es hasta qué punto esa manipulación se ha seguido haciendo más allá de... ...es decir... Eh... ...que el mismo relato puede ser eh, todo perfectamente una programación y que no nos esté llevando en realidad a ninguna parte, eh, ya que es, es una es una mente que ya se encuentra intoxicada por, por la experiencia que ha tenido. esto por... es el... ¿Sí? No, pero iba a preguntar qué intoxicada por qué o por quién, porque bueno. antes si os habéis mostrado muy reacios... ...a aceptar la, la hipótesis de que estamos siendo visitados por seres extraterrestres... ...entonces me gustaría a mí saber quién es el que está secuestrando a la gente... ...o quién está intoxicando sus mentes. Bien, en realidad no sabemos qué ni quién es. Eh, lo cierto es que reproducen una serie de cuadros... ...tampoco demasiado significativos en cuanto han podido ser reproducidos... ...en sesiones hipnóticas eh, con, con testigos que no han tenido una experiencia, una experiencia ovni... Y, ...y sin embargo sí han reproducido una serie de, de cuestiones que un auténtico... ...entre comillas testigo o, o, o víctima de abducción sí ha dicho... ...es decir que mmm, el, el nivel de manipulación eh, no sabemos si se produce frente a qué tipo de fenómeno... ...sabemos que muy posiblemente eh, ya que eh, asocian normalmente el, el avistamiento de uno identificado a su experiencia de abducción... Eh, que probablemente haya un factor externo a esas personas eh, pero no podemos decir qué si es eh, cierto esto que ellos están diciendo las naves como las describen el tipo de ocupantes etcétera no sabemos si es absolutamente cierto o que simplemente se trata de la reproducción tras un shock fuerte pero que no sabemos cuál ha sido su origen eh, no sabemos cuál ha sido su origen Eh, a mí me parece que, que resulta en principio bastante extraño pensar que, como mucha gente piensa, si estamos siendo visitados por seres extraterrestres, que estos seres no tengan otra ocupación más que dedicarse a secuestrar terrestres y luego a tener la, la increíble idea, que yo creo que no se le ocurriría ni a nuestros científicos ni siquiera a los miembros de nuestros servicios de inteligencia, de hipnotizarles para que olviden lo sucedido y que luego cualquier hipnólogo de tres al cuarto llegue, les hipnotice y se entere de todo o de parte de lo sucedido ¿no creéis que realmente todo esto es demasiado extraño, demasiado grotesco y es normal que la gente de ciencia bueno, eh, considere que no deben perder el tiempo estudiando relatos de este tipo? El fenómeno de los no identificados en muchos aspectos es grotesco, que duda cabe eh, sin ir más lejos no hay por qué ocuparnos del tema de las abducciones hay muchos relatos e incidentes ...en los que los testigos siempre describen la misma estructura... ...viaja en un automóvil por una carretera... ...y de pronto se encuentra en medio de la carretera... ...con un fenómeno que describen como un objeto... ...que tiene la capacidad de volar... ...que despega a toda velocidad... Eh, ...habitualmente los seres que parece que lo ocupan... Eh, ...salen corriendo, se introducen a través de unas portillas... ...y el objeto sale a escape... Eh, ...desapareciendo en el cielo en cuestión de segundos... Evidentemente esto es una, un concepto o una reacción absolutamente sin sentido. Si nos encontramos ante una presunta civilización tecnológicamente muy avanzada, tendrían que tener medios suficientes como para detectar la presencia de un camión en un momento determinado en aquella área en la que, teórica o presuntamente, ellos están activando, están trabajando. Y sin embargo se ven sorprendidos por un testigo, y este testigo aterrorizado describe eh, esta operación de huida. ...este asunto no deja de ser más que uno de los elementos... ...de ese gran teatro de lo absurdo... ...que tiene relación muchas veces... ...con el fenómeno de los no identificados... ...y tú bien lo sabes. Alguien ha descrito... Eh, ...ha definido más bien eh, las experiencias ovni... ...como historias increíbles... ...narradas, descritas... ...experimentadas por gente creíble... ...hasta qué punto eh, son creíbles realmente... ...la gente que asegura haber visto ovnis haber visto sus ocupantes e incluso haber sido conducidos al interior de los mismos. Eh, ¿Se trata de, de gente, como pueden pensar muchos oyentes, pues de, de campesinos, de gente de un nivel cultural medio-bajo, o, o hay un espectro más amplio de testigos? Son gente muy normal, ¿no? hay desde pilotos de líneas aéreas, militares, eh, incluso expertos científicos, pero parece como si pretendiéramos buscar sociológicamente un refrendo mediante la categoría o la calificación profesional del testimonio de estos testigos. Mira, Enrique, después de haber entrevistado a casi dos centenares o tres centenares de testigos, hemos visto que los más fidedignos eran aquellas personas que con un grado de cultura bastante relativo sí tenían una inteligencia natural bastante importante, resultaban que ellos eran los testigos más fiables. Recuerdo especialmente un testigo que, por estar hablando desde aquí de Santander, nos testimonió, valga la redundancia, un caso en la abadilla de Cayón, que era un individuo con una inteligencia natural muy aceptable, con una cultura eh, muy baja y que, sin embargo, tenía toda la capacidad y la imaginación del hombre del campo para definir un fenómeno que escapaba a cualquier concepción adquirida posteriormente. Y quiero lo que describía este hombre, quiero lo que veía, había... bueno, algo que te va a entusiasmar y va a entusiasmar a los oyentes de esta hora de la noche. Eh, si tuviera una voz más cavernosa lo explicaría de mejor manera. En realidad este testigo estaba eh, en una cuadra próxima a su casa y él vio venir como a medio metro de altura algo así que definió definió en un principio como un reflejo ...es una acepción del campo que dice así como un reflejor, como un relumblón... ...como una luz eh, intermitente muy fuerte... ...que se detuvo aproximadamente unos 25 o 30 metros de él... ...que tendría pues un tamaño aproximado de unos 90 centímetros... ...que tenía forma de bombilla o de pera... ...y que en su superficie más gruesa pulsaba... ...pulsaba de tal manera que eh, hacía como una especie de sístole y diástole... Y en, la, y en la actividad más expansiva aparecían en su superficie más ancha, o sea, en la forma más gruesa de la pera o de la bombilla, algo que él definió y que nos llamó muchísimo la atención, vírgenes y santos. Cuando le hicimos una descripción detallada de esta observación, mediante un dibujo, Eh, eh, sus marcos de referencia eran muy limitados a su cultura, que era una cultura religiosa tradicional del campo, pero en realidad eran pequeñísimos seres de no más de 20 centímetros que tenían eran de calvos que tenían unas túnicas que le llegaban del cuello hasta los pies y eh, algo así como esqueletos y como otra serie de seres envuelto en túnicas. Desde luego esta observación es realmente interesantísima puesto que está rodeada de otra serie de observaciones en la que intervienen otra serie de testigos al margen de este tan interesante. no Lo cierto es que esta observación después de estar haciendo, como él dice, algunas gimnasias, o sea, subía, bajaba, se desplazaba, desapareció monte arriba. Es uno de los casos que más, más, nos, más nos ha impresionado y que de alguna manera hemos estudiado más exhaustivamente. Le sometimos pues a análisis eh, psicológicos, a constantes eh, verificaciones, seguimientos, etcétera, etcétera. Nunca hubo ninguna equivocación y lo cierto es que su observación es realmente dignísima e interesantísima. De otros casos apasionantes eh, de encuentros con ocupantes de los OVNIs estudiados por los miembros del CIOVE de Santander, vamos a seguir hablando de esta noche. ...y no van a tener la oportunidad de regalar a nuestros clientes ningún ejemplar de la revista... ...porque se trata de una revista hecha con un gran esfuerzo y con visos no comerciales, ¿no es así? Exactamente, Cuadernos de Ufología, como tú bien sabes, eh, es una publicación, la única además... ...eso sí lo podemos decir de una forma absolutamente fiable, que existe en este momento en este país... ...con esa densidad informativa y dedicada exclusivamente al estudio del fenómeno de los no identificados. El cuaderno de ufología quizás en este momento supone eh, el intento más serio de poder llegar a la información... Eh, ...que trata sobre el tema de los, de los no identificados en la península ibérica y en otros países y en ella, bueno, han colaborado quizás los eh, investigadores, estudiosos o divulgadores del tema más conocidos y serios eh, que en este país existen. En este In... país y en el extranjero, ¿no? Incluso también hay trabajos de los mejores expertos mundiales, ¿no? Exactamente, bueno, contamos allí, pues, eh, entre otros, con dos artículos magníficos, uno de ellos realizado por Willie Smith, que fue durante bastantes años colaborador íntimo de, de Joseph Allen Hynek, el conocido astrónomo norteamericano eh, paradigmático en cuanto a ser una autoridad mundial sobre el fenómeno, y quizás uno de los eh, científicos que más ha intentado estudiar este tema desde una óptica racional, y eh, otro investigador británico que es un auténtico erudito, Hillary Evans, que habla precisamente en un artículo... ...sobre sus interpretaciones en torno al fenómeno de la abducción... ...o sea que... ...además de ellos hay otros artículos de gente de gran prestigio internacional... ...como el doctor Leo Sprinkle... ...que es el principal experto mundial también en, en abducciones... no ...un hipnólogo que ha, ha hipnotizado a casi 200 sujetos... ...que aseguran haber estado en el interior de un ovni... ...y otro de la francesa Geneviève Bankeleff... ...entre otros muchos... ...exactamente, Michel Figué, eh, etcétera... ...hay una serie de autores... Eh, ...que han colaborado en el, en el dossier de las abducciones... ...y que, eh, bueno, eh, pienso que eh, dan densidad, profundidad e intensidad... ...a la información que nosotros eh, proporcionamos sobre este fenómeno. Cuadernos, entonces, eh, es quizás, eh, bueno, en el momento actual... ...la única información aceptable sobre este tema en este país. Decía, de todas formas, que es una revista no comercial... ...y que, por lo tanto, no, no se va a vender en kioscos ni prácticamente en librerías, ¿no es así? Bien, eh, Cuadernos no es una revista comercial, evidentemente es una publicación lanzada por estudiosos eh, dirigida no solamente a los investigadores sino también a los posibles interesados que, que indudablemente hay muchos en, en nuestro país pero eh, por sus características, las características de edición particulares que tiene eh, no se va a vender en kioscos y tampoco va a ser eh, accesible nada más que a suscriptores, es decir, a personas que eh, quieren apoyar este tipo de publicaciones con un dinero y eh, la recibirán directamente en su domicilio, claro está. Eh, todos aquellos de nuestros oyentes que estén interesados en obtener información completa sobre cuadernos de ufología, una revista que va a aparecer una vez cada cuatro meses y que tiene nada menos que 108 páginas, un gran contenido, eh, pueden escribir al CIOB, pueden ir contactando Eh, cogiendo papel y lápiz, porque al final de nuestro programa vamos a dar eh, referencia de la dirección a la cual pueden solicitar información acerca de esta revista. Y para terminar, yo quería, por favor, que nos contaréis alguno de los casos más apasionantes que habéis estudiado ahí en Santander, de encuentros con los ocupantes de los OVNI. Eh, Enrique, es, en diversos simposios hemos presentado... Eh, ...los miembros de SIOB... ...una casuística que se celebró en Santander... ...bueno, que, que ocurrió en Santander... Eh, ...dedicada a humanoides de gran estatura... ...y que se centró esencialmente en la zona de Siete Villas... ...una, una zona muy eh, tipificada dentro de la costa de Santanderina... ...en realidad Cantabria siempre ha tenido una casuística eh, extraña... ...con respecto a, a las observaciones que han ocurrido... ...en el resto del territorio nacional... Tal es así que se ha producido este caso que anteriormente os hemos citado o la casuística de individuos de humanoides de gran estatura, que llegamos a recoger casi 10 observaciones de individuos con una estatura superior a los 2 metros y medio o 3 metros y medio.